Cuéntanos detalles, cuándo comienza este paro de actividades bueno este paro comenzó el día de hoy que son tres días de paro un paro regional donde cierto la provincia tanto de Chiloé Yanquibu y Osorno lo contamos movilizado por la falta de presupuesto para salir a trabajar ahora eh, tú nos entregas antecedentes a lo mejor es bueno que la ciudadanía también los conozca ustedes eh, habían tenido conversaciones que eh... Digamos que esto no pasa en todas las regiones, pasa en esta, eh, principalmente. Y ustedes eh, han visto que, si bien hay dinero, cuando llega el momento de los viáticos, especial, especialmente eso, no ha llegado. Ustedes incluso hablaban de tres semanas que no habían recibido viáticos. Correcto, lo que pasa es que es un tema también que en otras regiones pasa lo mismo, pero no tan fuerte como lo que ha pasado en este momento con la décima región. Nosotros en la mesa con nacional, con don Mario Fernández, nos puso que había los recursos para terminar el año en el tema viático, ¿cierto? con la problemática que nosotros habíamos tenido en la emergencia del caule pero al realidad que pasa que al director regional no se encuentra toda la plata disponible para cancelar los viáticos a los trabajadores, por lo cual nosotros son, llevamos casi un mes sin cancelación de viáticos, donde nuestro provincial no había ordenado por la falta de recursos trabajar solamente algunos días de la semana. Así que en eso estamos, estamos esperando que aparezcan esos cursos, llegue para que nosotros trabajemos para la comunidad de lunes a viernes, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, porque ustedes están está trabajando de lunes a jueves. Correcto, lunes a jueves, entonces encontramos que la gente dirá, el día viernes ustedes están parados pero es un tema más que nada presupuestario nosotros queremos trabajar el lunes a y viernes que aparezcan esos recursos para seguir trabajando para la comunidad. Hay que decir que el viático no solamente, y lo vamos a aclarar porque alguien nos dijo por ahí, esto significa solamente alimentación y eso no solamente significa alimentación en viático, es una parte Lo que pasa es que el viático, mira, yo te, te voy a decir bien claro, los viáticos son dos cosas o sea, alimentación y alojamiento nosotros por ejemplo tenemos una emergencia, el caudio en este momento, igual se produce, aunque el, ya ha, ha bajado un poco la intensidad de la ceniza, pero que pasa que se ha derretido la nieve y la ceniza están cayendo, y qué produce eso, se estanca la alcantarilla, se parte de, alguna parte de camino, y qué pasa que nosotros de aquí la distancia para ir para allá es eh, harta, entonces de repente, por los recursos, tanto en maquinaria que tenemos, los días de alojar, entonces no, no hay esos recursos para hacer, sin considerar que pueda salir otra emergencia, como tenemos Manquemapu, cierto en Punotro, tenemos varias otras cosas, entonces en realidad es un marco general. Un marco general. Necesitamos plata para salir a trabajar, para poder completar este año que nos falta. ¿Alguna conversación durante el fin de semana? Nosotros lo dimos hace varios días atrás y ahí siempre se genera algún tipo de llamado. No, no pasó nada al final Sí, no, eh, hubo conversaciones, está preocupado el director nacional, está preocupado del asunto, lo informó nuestro dirigente nacional, ¿cierto? que está preocupado por el tema de movilización porque por la parte de él dice que entregó los recursos. Así que en estos momento los directores, ¿cierto? los dirigentes regionales y nacionales que se encuentran están en una conversación con nuestro director regional para parecer que, que aparezcan esos fondos. ¿Dónde están? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser auditoría? Eh, ¿Están los recursos? ¿Le han llegado? ¿Para que haya una claridad total para pa lo que es tema nosotros? vialidad. ¿Ustedes cuántos trabajadores son acá en Francia? Nosotros somos 50 entre operadores, conductores y gente de oficina. Tú mencionabas eh, durante los días anteriores cuando habíamos mantenido esta conversación en que ustedes iban a salir de emergencia o sea tienen ese sentido de, de urgencia, sí nosotros en este momento cierto más que nada es un paro cierto para darle a la comunidad cierto darle a conocer que nosotros lo contamos movilizado cierto por la falta de recursos no tenemos flojera pero en este caso sigue trabajando cierto el paso fronterizo con el personal de cierto de vialidad allá y nosotros estamos dispuestos a cualquier emergencia que ocurra a la ciudadanía a ocurrir inmediato cinco será el tema viático, nosotros salimos, para eso estamos trabajando y estamos para salir adelante de nuestra provincia del sol, ¿no es cierto?, como es Vialidad. Ok, muchas gracias.